Estamos en comunicación con Oscar Echeverría. Echeverría es titular de la Agencia de Protección Ambiental de San Antonio Oeste.、Eh, ¿Por qué? Porque desde el municipio de San Antonio Oeste se están haciendo gestiones con el municipio de Viedma y con todo el consorcio del GIRSU, que、ah, sí. integra Patagones también y San Javier. Para pertenecer a él. Claro, ¿no? Para incorporarse a este consorcio. Eh, le hago preguntar a、no, Echeverría. Mi pregunta es: ¿cómo va a ser esto? ¿Van a traer los residuos desde San Antonio para acá? Porque no creo que sea hacer otro. o、claro. t r o Girsu como el que está acá. Se lo vamos a preguntar a Echeverría, con quien estamos en comunicación. ¿Qué tal, Echeverría? Un gusto saludarlo. Y a la Candia y a Abner Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto, buenos días a todos. Bueno.、Eh, sí, como usted es decía,、eso? estamos trabajando. En conjunto con el intendente Pesati para、eh, incorporarnos al consorcio、eh, Vierma, Patagones y San Javier.、Eh, y sí, una de, de las formas de, de utilización de, un, de una inversión muy importante que se hizo en Vierma es、eh, complementarla para hacerla económicamente más viable, complementarla con residuos de otras localidades. Aparece la posibilidad de armar. A, a pedido en conjunto con el Programa Nacional GIRSU aparece la posibilidad de armar un esquema de transferencia de basura en San Antonio, de solamente la basura húmeda、eh, y llevarla al, al enterramiento sanitario de la ciudad de Viejo. Así que en eso estamos trabajando.、Eh, esto permite para nosotros, por supuesto, resolver un tema que es el, el, el, la imposibilidad de hacer una obra como la que se hizo en San Antonio Este. En, en Vietma, perdón, y, y a Vietma resolver un tema económico, resolver un tema logístico, no, no pensar en otra inversión más en nuestra provincia, y、uh -huh. por ahí esto da pie para que otros municipios también puedan hacer lo mismo y llevar el residuo húmedo separado, previamente separado,、eh, al enterramiento sanitario p a g a a r lo que corresponde, por supuesto, eso viabiliza el enterramiento que existe.、Uh -huh. Cuando hablamos de residuos húmedos, estamos hablando de residuos orgánicos, ¿no? Sí, por supuesto. Si、sí, Toda la parte orgánica de los residuos no, no, no puede ir por, por una cuestión de costo y por, por cuestiones también de, de capacidad de, de, de relleno. Otros residuos como los voluminosos, que es,、eh, o ramas, o escombros, o algún otro residuo. O sea que primero hay que hacer una previa clasificación、eh, domiciliaria de estos residuos. En eso estamos trabajando. Eh, para poder empezar en, en, en un tiempo corto, pero bueno, también eh, eh, hay que terminar de completar toda la papelería todo el, para proveer a San Antonio del equipamiento necesario para poder llevarlo. Entraríamos al, al, al relleno sanitario por la parte de atrás para, no, para achicar los kilómetros y para buscar de esa manera no tener que entrar por el radio urbano.、Eh, estamos trabajando en el tema, por ahí. Eh, nos va a llevar mitad de a ñ o Nosotros esperamos que esto nos sirva para consolidar un esquema de manejo de la basura、eh, para la ciudad en la temporada, para que tengamos un sistema de, de、eh, sacar nuestra, nuestra basura en temporada que nos permita mejorar la imagen que tiene la ciudad. Bueno, tenemos entendidos también que el intendente de San Antonio, Este, Casadei, se reunió con Pesati bueno, justamente por este tema.、Eh, ¿En qué quedaron? ¿Han hablado sobre otras cuestiones también? Sí, yo, estuve, yo participé de la reunión, fue el lunes de la semana anterior, me parece, y sí, uno de los temas centrales que se trató es esto: la incorporación de San Antonio al consorcio. Eh, hablamos sobre los costos, sobre los, las formas y, bueno, y sobre el trabajo que hay que hacer para que esto ocurra, porque, como te decía, hay que dotar l o a San Antonio de equipamiento que permita、sí. esa transferencia de basura y el traslado a la ciudad. Después, sí hubo otros temas de conversación que son comunes, se, se habló de, de varios temas, pero、eh, bueno, son, son temas que no competen a mi área y yo preferiría que ellos lo, lo hicieran público, no yo. Eh, pero tiene que ver con el funcionamiento habitual de los municipios, cuestiones económicas, que, cuestiones de, de funcionamiento. Que es muy bueno que dos intendentes con, de dos ciudades tan importantes se reúnan en, en busca de, de, de acuerdos o de, o de conocer cómo, cómo va el camino en solución de problemas que la comunidad nos pide. ¿no?、Uh -huh. Así que fue muy buena reunión con, con muy buen、eh, resultado para, para los dos, porque esto también. Le, le significa a Vietma la posibilidad de incorporarse en un tramo、eh, subsiguiente de, de, del GIRSU、eh, que le permite reequipar un montón de, de partes de su sistema de funcionamiento de residuos. Así que, bueno, todo, crez, todo creo en beneficio del ambiente, en beneficio regional, muestra también la, la visión estadística que tienen los dos intendentes respecto a. A pensar en, en, en, un, en el conjunto, pensar en, en juntarse para resolver problemas, me parece todo muy positivo.、Uh -huh. Eso me parece que es lo más importante, el tema de la integración y cómo aprovechar una tremenda infra infraestructura n o que、sí. viene a ser el g i l s u uno de los emprendimientos de, de esa naturaleza más grande que hay en el país, sí, sí. para una población que no es tan numerosa como la que tenemos, por lo menos los dos municipios y la Comisión de m o m e n t o que me integran. o、eh, Ahora, por ese lado.、Eh, Está es interesante. Ahora, para los números de San Antonio Oeste, presupuesto de San Antonio Oeste,、eh, traer la basura acá、eh, es más rentable, es menos gasto en este caso que procesarla allá y enterrarla allá mismo en San Antonio. Claro, la, la inversión del, del, del enterramiento sanitario, si se hace como corresponde, como está hecho en Vietnam, Vietnam es un ejemplo en esto. Si、sí, se hace como corresponde el costo del mismo, porque vale 1.200 pesos la, la tonelada de residuos, pero hay que hacer la inversión. Y una inversión como el enterramiento de Vierno hoy debe costar、eh, 200 millones de pesos, 150、sí. millones de pesos.、Sí. Es, esa imposibilidad de invertir en un relleno sanitario, que es lo que cuando nosotros con, con el doctor Casabé fuimos a Buenos Aires a sentarnos con el GIRSUS, nos dijo: Mirá, nosotros no estamos en condiciones de hacer otra inversión más en la provincia de Río Negro. Busquemos la manera de que los residuos que ustedes tienen que enterrar puedan ser trasladados a un enterramiento que ya hicimos, porque tiene capacidad y si no se la ampliamos, y porque tiene posibilidad de hacerlo, y no compromete a nadie、eh, ambientalmente, al contrario. Así que bueno, decidimos ir por ese camino, básicamente porque la inversión más costosa es el enterramiento.、Eh... Pero, y, y aparte, entendiendo que esto debería ser así, que otros municipios de la región deberían tratar y encontrar los caminos para h a c e r Por supuesto que el costo que va a tener que asumir el municipio de San Antonio, más allá del pago del enterramiento,、uh -huh. tiene que ver con el pago del transporte.、Claro. Eh, pero bueno,、eh, el equipamiento lo provee el GIRSU y tendremos que afrontar en algún momento los costos que significa、eh, cuidar el ambiente.、Uh -huh. El, el, el intendente Casabay esto lo, lo entendió clarísimo desde que yo estoy acá en octubre del año pasado. Estamos trabajando en un montón de, de líneas para resolver una ciudad que tiene、eh, algunos temas complejos: la pesca con un, con un importante residuo, Alpat, o una industria importante, con, con también problemas de residuos sólidos y líquidos. O sea, y, y he encontrado en él la voluntad de. De comprometerse desde lo, desde lo político y lo económico para resolver、uh -huh. eh, los residuos de Alpat, no aquellos que sé que son llevados、eh, a una cuenca que está cerca ahí de San Antonio Este, pero los sólidos también vendrían a dar acá a, a Viedma, no, no, por que no, son. no, no,、Imagínese, no, no, no, no, no, no, no, s o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n d no, no, no, no, no, no, i o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o no, no, no, o no, o no, no, no, residuos Los í q u i d 10.000 metros cúbicos es para, para graficarlo una manzana por un metro de altura diario y una solución salina, que no tiene otra cosa que piedra caliza, sale agua, porque no, el proceso industrial no contiene ningún producto químico en el residuo, sí, en algunos sistemas eh, eh, internos. Eh, eso va un, por un caño que tiene 14 kilómetros a un lugar que se llama Bajo del r i ñ ó n、sí. que tiene problemas y que hay que resolverlo. Tiene problemas hoy de, de, de filtración de líquidos y hay que resolverlo. Y estamos trabajando con la empresa, pero que tiene resuelta su cuestión. El resto de los, de los residuos que tiene el palo, de los sólidos, estamos trabajando en hacer rellenos de bajos y rellenos de canteras que tiene la ciudad. Estamos、uh -huh. trabajando con la. Con la empresa en este momento, a, a partir de una resolución que ha dictado la, la Secretaría d e Medio Ambiente, un trabajo que se hizo con la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca para poder utilizar ese residuo como relleno, que tiene una composición especial y、sí. bueno, y arriba se pueden hacer、eh, algunas cosas, no todas, pero bueno, en ese marco se puede utilizar y, y San Antonio tiene algunos bajos importantes en la ciudad que podrían ser rellenados con estos reutilizados. Como parte e l e g i d o municipal. Bueno,、eh, bien, nos quedamos con, con este dato, entonces, que usted nos ha proporcionado, Echeverría. Vamos a ver cómo sigue esta gestión.、Eh, lo último, preguntarle cuándo、eh, estaría en、Previsto、condiciones, ti, claro, iniciar ya el traslado de los. Decidus, decidus Miren, nosotros estamos、mal. trabajando para que sea en el mes de noviembre,、Ajá. pero bueno, esto tiene que ver no solamente con nuestra voluntad, nuestras ganas, sino con las aprobaciones que tengamos del gobierno nacional y、eh, la posibilidad de tener los recursos necesarios.、Eh, vamos a trabajar en este tiempo hasta noviembre para, para obtener eso, pero las presentaciones son a un programa de financiamiento internacional, son complejas, difíciles. Eh, estamos en una época difícil porque hay pandemia, no nos podemos juntar、uh -huh. todo lo que quisiéramos. Así que, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo nosotros y vamos a pedirle al Gobierno Nacional, incluso a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que nos está acompañando, Dina Miguel, y nos ha acompañado en toda esta gestión, para, para poder tener disponible lo, el financiamiento y el equipamiento y la obra, que ha de ser una planta de transferencia en, en San Antonio para el mes de noviembre. Bien, antes de, de la temporada, básicamente. Sí, por supuesto, ese es el objetivo, pero bueno, esperemos poder cumplirlo. Bien, Oscar, te agradecemos por la comunicación telefónica. No, muchas gracias a ustedes y le, les mando un buen día. Bueno,、Igualmente. gracias, u y amable. Gracias. e b o r entonces, ¿no? ¿Cómo se llama? Agencia Agencia de Protección Ambiental de San Antonio Este. Ajá. Justo me metí en el medio. Y no, o me metí yo, no sé. Quién sabe, un, po、eh, un poquito y un poquito. Va、eh, a h e r la posibilidad entonces de que San Antonio forme parte de la i t u a c i n seguridad, ¿no? Claro. Así es. e incorpore también, y, y bueno, a lo que ya tiene Viedma, ya tiene Patagones, Patagones y tiene San Javier. San Javier. Así、es. Ahora se sumaría también、San、Se sumaría、Antonio. también.